Estamos constantemente motivando a la comunidad a, a educarse y por supuesto a, a hacer cosas interesantes también por la salud. Tenemos al teléfono a la doctora María Paz Rodríguez del Centro Clínico Docente Asistencial Universal Desarrollo que esta mañana nos entregará una interesante información e informará a todos los vecinos de la Florida, Puente Alto y comunas aledañas. Muy buenos días doctora, un gusto tener contacto con ustedes, bienvenida. Hola, buenos días, bienvenido, gracias a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, cuéntenos en qué consiste el tratamiento de odontopediatría sin costo que están realizando en el centro clínico. Bueno, esto es un tratamiento que han ha enfocado tanto para niños que requieren atención de prevención, es decir, que son niños que están sanos o niños que tienen cualquier tipo de lesiones cariosas u otras patologías. Pueden acceder a este tratamiento sin costo siempre y cuando esté en el rango de edad de los 6 a los 11 años. Eso es bastante importante que lo tengan claro. Esa sería la pregunta número 2. ¿Quiénes pueden acceder a este tratamiento, cierto? Claro, puede acceder absolutamente cualquier niño entre los 6 y los 11 años. Y tienen que tener también en cuenta que son tratamientos que no incluyen lo que se dice los frenillos, la ortodoncia. Es simplemente el tratamiento para dejar la boca sana. Entiendo. ¿Quiénes realizan estos tratamientos? Estos tratamientos son realizados por nuestros alumnos en prácticas y obviamente siempre supervisados por su tutor clínico. ¿Qué días se realizan estas atenciones? Estas atenciones son todos los días lunes y los pacientes tendrían que estar llegando a las 3 y media de la tarde para poder ser recepcionados. Comprendo. ¿El paciente debe inscribirse previamente o solo tiene que llegar ese día? Mira, puede llegar ese día, como, como bien te comentaba antes, él, él tendría que estar el niño con su representante legal o apoderado a las tres y media de la tarde aquí en la clínica. Y si tienen más dudas, pueden llamarnos a nuestro teléfono de call center. Perfecto, precisamente sobre eso le quería preguntar. ¿Número donde los, nuestros auditores pueden obtener mayor información? Pueden llamarnos al 2327-5206. Una vez más. 23275206. Perfecto. ¿Algo más que aportar a nuestra comunidad a esta hora, estimada doctora? Sí, bueno, a aprovechar de saludarlos a todos y dejarles las puertas abiertas para que puedan asistir a todos sus tratamientos y todos los niños los puedan traer aquí a la clínica. Muchas gracias por su tiempo y la gentileza de compartir con los auditores de la radio Puente Alto. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, hasta luego, buen día.